Digamos que, compañero, acá hay una situación de clase escondida, ¿no? <risa> Dás el discurso y yo quiero ser muy claro. O sea, no sabes si sabrás que hoy los diarios anuncian que el movimiento obrero está unificando. Sí, por supuesto. Son cambiar las fuerzas. No Ajá. Verdad, nosotros queremos reuniones. ¿Te fuiste a los p o r t a z o s con Palazzo o te quedás con el triunvirato? <risa> Mira, Palazzo me encanta. Dice cosas que me gustan, qué sé yo, y el apellido me parece que <risa> es notable. Palazzo me encanta, puede ser un tema para el próximo Clinamen, el martes que viene, vamos a ahondar en este tema. Pero hoy tenemos como invitado a Silvio Lang, director de TN.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 Vale, la, novela, la novela breve de, de Lamborghini, que es El Fior, está Diego Tedesco, que es un compositor también treintañero.、Eh, está David Selle, que es un iluminador muy joven.、Eh, está Andy Ruiz, que es un vestuarista, así como veinteañero,、eh, todavía ni cumplió los treinta años. Los actores son actores muy jóvenes.、Eh, también hay una, una, una situación de la. la, la, la La pelea por qué voces van a estar en una ópera, digamos, si son voces habladas, voces cantadas, voces líricas.、Eh, el coro, que también es un coro de jóvenes, que es música cuántica.、Eh, entonces, nada, como me parece que, que tiene que ver con agitar punto por punto, plano por plano,、eh, la materialidad del campo del d e s e o ¿Por qué ahora agarrar este texto de Lamborghini? si esto tiene que ver con el macrismo, porque si uno pone en contexto ese final de la década del 60 y también la propia biografía de Lamborghini en ese momento, lo que se veía era un tipo retirándose de una militancia, viendo con cierto asco algunas prácticas. Este, y por otro lado, lo que se pone de manifiesto en El Fiord es una mezcla entre el placer, el deseo, en la tortura y la orgía, medio todo junto, digamos, ¿no? Y tomar eso ahora, eso tan gore, tan violento, este, también h a Como mucha errónea n o en todo lo que se vive en el Fiord. ¿Por qué tomar ahora esa materia y si tiene que ver con el proceso político argentino actual? ¿no? Eh, Mirá, para sorpresa de muchos, la idea de hacer el Fiord es de Miguel Galperín, que es el director del Centro Experimental del Teatro Colón,、eh, que es un, digamos, un, es, es, es un funcionario del macrismo,、eh, un tipo muy inteligente, es compositor musical. Y que está llevando adelante una programación re interesante, que es como cruzar la, li la literatura argentina,、eh, literatura contemporánea argentina además, con,、eh, eh, con jóvenes compositores de música contemporánea. O sea que la idea fue de él, <risa> digamos, y me convocó él. Con lo cual ahí hay, hay, hay un tema a, a pensar, digamos.、Eh, ¿Cómo es que e l macrismo se, se te convoca, no? Como... Para hacer un, un texto como El Fior, que es, que es、eh, un texto revulsivo, digamos.、Eh, y a mí me parecía, o sea, es un texto mío de adolescencia,、eh, era la literatura que yo leía cuando, en, en La Pampa cuando era adolescente,、eh, una literatura que, de la cual después me alejé y leí, empecé a leer otras cosas,、eh, con lo cual, o sea, Está dentro de mi formación literaria, pero en este momento yo estoy un poco distanciado de esa literatura. Pero al mismo tiempo, hacer el fior,、eh, que es como medio el, el, el objeto literario preciado por, por cualquier artista escénico argentino, porque es un texto de, digamos, que produce una flexión literaria en Argentina, una flexión del, del campo imaginario de las letras.、Eh, O sea, que abordar ese material es, un, es, es, como, material, es como abordar el Martín Fierro, v i s t es e un clásico de la literatura contemporánea. O sea, que medio que fue a hacer el sueño del pibe,、eh, a hacer el fior.、Eh, y para mí fue genial, porque cuando me lo ofrecen el año pasado, en octubre, eh, muchos, eh, digamos, muchos amigos políticos veníamos pensando. ¿Cómo, cómo se elabora la, la resistencia de, de lo que se estaba viniendo, que era el macrismo. Eh, entonces, eh, el fior, digamos, la situación para los que no conocen el texto, es una horda peronista. Eh, de la década de l 70,、eh, de la resistencia de la izquierda peronista, pero también en, en, en, en la tensión que provoca la prohibición, la proscripción de Perón y del peronismo en, durante el gobierno de Onganía en la década de 60.、Eh, con lo cual, digamos, son esas fuerzas en tensión de, de, a, al corazón, de, a las vísceras del peronismo. Eh, pero lo que se está pensando ahí es la resistencia de los cuerpos, digamos. Entonces, para mí、eh, implicaba como una, un gran momento eh, enunciativo eh, poder hacer el fior ahora, digamos. Y digamos, ya como pasando, no, no, no solamente a, a lo que pasó esto, en estas funciones este, en el teatro, que, que quedó hermoso, la verdad, en la calle de t e m p i r a t o sino.、Eh, ¿Cómo v e s vos esta, este vuelco de las categorías políticas sobre un magma deseante tan intenso? ¿Crees que es algo que siga hablando de nosotros?、Eh, ¿Lo decís en relación al fior, en relación a la, a la literatura? O... Y, digamos, el tipo de enfri... por un lado, el tipo de enfriamiento de las pasiones que supone el macrismo. Por otro、uh -huh. lado, ya también con el k i r c h n e r i s m o uno se podía preguntar hasta qué punto, digamos, el plano político y el plano deseante a nivel de social、eh, tuvo este tipo de. Digamos, de, de mezcla de productividad y hasta qué punto eso fue más un imaginario de la militancia, digamos, que una, que una reapertura real, digamos, de la dimensión personal social, personal colectiva. O sea, ¿cómo, ¿Cómo sentís vos que funciona eso hoy? Hoy, este tiempo, el k i r c h n e r i s m o y hoy el macrismo, más, claro.、Eh... Bueno, el, el, el, campo de las, el campo de las pasiones es un, es un problema, digamos, y también una, fis, una fisura en el neoliberalismo, digamos. Con lo cual, y ahí,、eh, no, digamos, el neoliberalismo lo, lo, también lo podemos articular tanto al Kirchnerismo como al macrismo, digamos. Hay continuidades entre uno y otro. O los dos pertenecen a esa ontología que es el neoliberalismo, a ese, ese, ese modo de existencia que es el neoliberalismo. Eh. Me parece que,、eh, como, como sostiene Bifo, digamos, en, en uno de sus últimos libros, El trabajo del alma,、eh, en ese, digamos, lo que el neoliberalismo va a hacer es ese extractivismo de, de toda nuestra capacidad sensible de relacionarnos con otros, del lenguaje, digamos, de cómo los cuerpos se encuentran con otros cuerpos y, y, y las afecciones que ahí se pueden producir. Eh, o sea que, que, que me parece que, que ahí hay una, una, una estrategia que tiene el arte, digamos, para mí en este momento, que, que, que tiene que ver con reconfigurar ese, ese extractivismo y poder darlo vuelta, y poder este, subvertirlo y poder este, torsionarlo. Eh, que es ese extractivismo del cuerpo que hace el neoliberalismo y de, de, del cuerpo sensible que, que piensa, que habla, que se encuentra con otros.、Eh, creo que,、eh, que sí, es, es un momento de congelamiento y de enfriamiento de las pasiones. Entonces, bueno, si esa es la tendencia del mapa, por supuesto, mi posición va a ser. Este, Eh, erosionar ese mapa.、Bien. Ese extractivismo del que h a b l á s e es interesante porque también, ya a los personajes del fjord, les pasaba un poco que la lengua la tenían totalmente tomada por las consignas de la época, ¿no? Y más allá de ese clima en el cual vivían, lo único que podían decir eran clichés, digamos, ¿no? Sí, en, en la operación que hace Lamborghini, dice,、eh, la ópera fjord, fjord piensa, relataré, es decir, me meteré la lengua en el culo. O sea que en el fjord la lengua está en el culo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cul o es ese lugar sucio, digamos, esa relación sucia con la lengua. Y una, una cuestión muy interesante que van a plantear Lamborghini y Josefina Ludmer en una revista literaria muy importante que hubo en los 60, que se llamaba Literal, que la hacían con Germán García, Luis Guzmán,、eh, era que decían que el realismo de la época. Que el realismo de, de, de, de, del compromiso político, el realismo de Vargas l o z a de Hellman, de Rodolfo Walsh, ...era... ellos hablaban de un imperio del realismo y decían que el realismo era, un, era alucinatorio. Que en esa pretensión del realismo de, de contar el cuentito,、eh, se evadía de la, de, la, de la situación de ser un lenguaje construido, un lenguaje organizado, un lenguaje esculpido. Eh, y, y, y había una alucinación de que el realismo era la realidad. Y que la única relación real con los hechos y las situaciones era la poesía. Porque en la poesía había un intercambio sucio con la lengua materna.、Eh, y es la operación que hace Lamborghini, digamos. Es una lengua absolutamente、eh, distorsionada, barroca. Eh, trans, digamos, donde va a traspasar los géneros, va a traspasar los límites de lo que se podía imaginar en esa época. Digamos, esta relación de la política y el sexo no la hace ni Batal ni el Marqués de Sade, la hace Lamborghini y en Argentina, digamos.、Eh, por otro lado, había una situación de Lamborghini, muy, algo muy interesante que decía Lamborghini, que la Argentina era el país de la representación porque teníamos el peronismo, porque habíamos creado el peronismo. Y que el peronismo, digamos, como esa especie de paradigma o esa máquina de representarlo todo, ¿no? Si sos mujer, te represento. Si sos niño, te represento. Si sos obrero, te represento. Si sos puto, te represento.、Si、sos traba, te represento.、Eh, porque soy peronista. Entonces,、eh, esa idea de la, de la máquina peronista de la representación. El Lamborghini está completamente、eh, desfigurada, digamos, está llevada al, casi al plano del chiste, al plano del cómics, digamos. ¿no? Uh -huh. También decías lo de la poesía y uno piensa ante la coyuntura, es lo primero que se deja de lado, ¿no? Cuando hay que terminar una función y decir que renuncie a lo pérfido y explicar por qué, o cuando hay que ponerse a organizar un congreso, este, hay algo que queda de lado, tal vez, de las, de las tareas más literarias, más creativas de la pata artística. ¿Cómo estás viendo ese proceso? Que desembocó por un lado en la renuncia de lo pérfido y por otro esa necesidad de organización que se ha dado en el ámbito de la dramaturgia del teatro para estar caminando hacia un congreso de escena política como el que se va a venir del 20 al 23 de octubre. Yo creo que son diferentes、eh, planos de lucha, digamos.、Eh, como no, no, no, son, no, son, no son todos iguales, o, sea, o, no, o no todos tienen la misma consistencia, digamos, o la misma singularidad.、Eh, Y Al mismo tiempo es lo mismo, <risa> digamos, ¿no? eh, entonces me parece que, que también digamos, hay que, hay que entender que ir a ver una ópera, ir a ver una performance es un, es un campo de la experiencia, digamos. Y, y, y, y, digamos, y organizar una, un congreso, organizar una marcha,、eh, también es, es, un, es un campo de la experiencia. Por ejemplo, en el fior. Eh, otra cosa, otra operación que hace Lamborghini es que son todos sucesos del cuerpo: que es un parto asistido, es una fiestonga del garche, es una, es una comilona,、eh, es comerse al tirano, o sea que hay una escena de antropofagia colectiva y es salir en manifestación. O sea, son todas actividades del cuerpo colectivo. Y esas actividades del cuerpo colectivo, digamos, lo que, lo que está funcionando ahí es esa inmanencia o esa, esa, esa, ese contacto, ese contagio de los cuerpos, digamos. Entonces, me parece que en mi, en mi caso son como, como, como diferentes,、eh, sí, diferentes planos de luchas o un concepto muy interesante que, que, que, que, que utilizaba Félix w a t t a r i en la década de los 80 para, para, para pensar. Eh, una, una posición de, de resistencia creativa ante el n e o l i b e r a l i s m o él hablaba de luchas transversales. Entonces, me parece que es pensar en, ese, en esa idea de luchas transversales, digamos. O sea, por ejemplo, en la ópera del Fior, el último día había gente en la calle, queriendo entrar porque era un teatro para 500 personas, para ver una ver y, y había más de 500 personas peleándose en la calle, literalmente, para ver una ópera contemporánea. Digamos, esto es rarísimo. Y a mí, me, la situación de que hubiera cuerpos en la calle peleándose para ver una ópera contemporánea, me parecía. Eso era el fior para mí. Claro. Silvio, ¿no? sí, ¿cómo, ¿cómo sigue en, en terreno de tu imaginación esta serie de propuestas que venís armando el último tiempo con mucha intensidad, digamos? ¿En qué estás pensando? Eh. Yo estoy, estoy pensando todo el tiempo en q u el en, en, en, en a a s d i g malestar o s en, en el m de la época, digamos. O s en a como, es como mi, es e la depresión de la época, digamos. O s sea, en a e pensar en una en en en una, digamos, en una, una digamos, producción no depresiva de la depresión, ¿cómo digamos. a O sea, ¿cómo sería una producción no depresiva de la depresión? Eh, creo que es una época depresiva, panicosa y ansiosa, digamos, s ¿no? Siguiéndolo un poco a bifo. Entonces, me parece que esa es la zona donde hay que trabajar,、eh, es esa zona del alma donde hay que trabajar,、eh, de todas nuestras capacidades de, de encontrarnos con los otros, de afectarnos con los otros y de organizarnos.、Eh, entonces, todo lo que estoy pensando siempre es en relación a, lo que me, a los. A los A, las, a, las, a los malestares y a las, a las cosas impensables o a las cosas que no podemos pensar en, la, en nuestro momento. d i g a m O sea, o、no、s no hago nada que no tenga una, digamos, una relación, una, una, que no esté e n s c r i p t o en el conjunto de afecciones de la, del, del momento en el que vivo. digamos... ¿Y qué hacemos con el fjord? ¿Los que no llegamos somos de los 500 que nos quedamos haciendo el fjord callejero? Y bueno, ahí no, la verdad que no sé, porque no depende mucho ya de mí. Depende de que el Colón consiga más plata para pagarle a la orquesta, al coro, a los actores y volver a montar esa, esa mega producción, digamos.、Eh, también es, es digamos, hay que, digamos, es también.、Eh, Pelear porque, la, porque las instituciones se actualicen, digamos. n o Las instituciones culturales argentinas、eh, son muy pesadas,、eh, con lo cual, digamos, para mí era importante, y, y, y yo en ese punto todo el tiempo estoy como. O sea, hoy, hoy se van a cumplir, veamos, este año se cumplen 20 años que dirijo, dirijo desde los 16 años. Y siempre hice todo. Salía a pegar los afiches, invité a la gente,、eh, salía por la calle a repartir panfletos, ahora esas cosas no hago más, ahora a agito de otros modos. Entonces, ese ajite que hicimos en El Fior, que algunos llamaban que estábamos espoleando la obra, ¿no?、Eh, me parece importante. Era importante también porque tenía que ver con ponerla a la institución del Teatro Colón en un lugar un poco、eh, límite, digamos, ¿no?、Eh, Bueno, que la, que la gente esté peleando en la calle para ver una ópera contemporánea es ponerlo al Colón, al Teatro Colón en un lugar de límite.、Eh, esto hay que ver cómo, la, cómo lo leen las, las, los funcionarios que están a cargo en este momento de ese teatro. No sé,、eh, pensando un poco en las cosas que fui aprendiendo con Silvio, ¿no? cosas que hemos hecho juntos, varias, este, desde estudiar hasta armar algún tipo de actividad intelectual política, hasta ir a ver las obras de él, hasta escucharlo、eh, y leerlo,、eh, pienso que por ahí lo que está en juego es、eh, un tipo de potencia que la política ya perdió definitivamente, que es la capacidad de interrogar cómo los poderes se apropian de los afectos de las personas. Digamos, ¿no? Creo que la política ya no se hace más esa pregunta.、Digamos. En todo caso, compite por desarrollar una estrategia de autoatribución más efectiva. Eh, pero la capacidad de revisar eso, que ya en la filosofía política de los últimos años había sido muy fuerte cuando Toni Negri habló de un poder constituyente, es decir, de recuperar la capacidad afectiva y ser nosotros los que creamos formas, instituciones, reglas,、eh, me parece que el, el terreno, digamos así, de la filosofía política y la práctica política ha quedado muy, como dice Silvio, congelado. Y que Silvio está buscando por un lugar deseante, digamos, que no es simplemente hacer la apología del deseo, sino que tiene una pregunta. Y que esa pregunta es exactamente cómo es que se nos desapropia o se, digamos, cómo funciona este extractivismo que decía Silvio y estas zonas de fragilidad donde somos más fácilmente digamos, expropiados, cómo se las puede investigar y cómo podemos dar lugar a una fuerza en este momento. Me parece que es una súper clave para seguir las cosas que Silvio está haciendo y para intentar ser aliados suyos en esta búsqueda. Hoy en Clinamen, Silvio Lang y la adaptación de l Fior del texto de Osvaldo Lamborghini a una ópera de la liberación, ópera contemporánea.